No, la práctica de la democracia no produce el motín. La reclamación de derechos no acarrea trastornos. La tiranía es la que produce el motín. Y la opresión es la que acarrea los trastornos. Regeneración, 15 de octubre de 1900. Radio Proletaria, Radio Libre. Con banderillas en mano, echen el toro que salga, que al cabo no está mi hermano.